como siempre, ayudando en cada uno de los distritos a, a nuestros, a nuestros eh, afiliados, a nuestros aliados. Y me parece que a partir del 29 comienza la etapa de consolidación de una fuerza eh, de orden provincial y nacional. Creo que todo el país está mirando Unión Pro, este, esta, esta reunión de Mauricio, Francisco, Felipe, Gabriela, todos nosotros, Alejandro, Ricardo, yo, Como una alternativa nacional. Así que creo que el 29 comienza eso, la consolidación de ese espacio para darle una alternativa al país. Digo porque me parece raro que el gobernador no haya sabido que le no iba a ellos. Tante cosas. <risa> Ayer Chorga ha demostrado tener una gran capacidad para pasar por el agua sin mojarse. ¿Eh? Hasta ah. ahora. Hasta ahora. El interior ya le cuesta cada vez. que compite conmigo, la verdad me encantaría este, poder debatir contra Valestrini cuál es el modelo y las soluciones que tiene para la provincia de Buenos Aires. Me parece que la gente no, no se banca mucho a estas candidaturas que Miren, el, el domingo hubo una etapa del de la nación que dijo que estábamos ganando. Es una, es una encuesta que más no es nuestra. Pero sí, poner que a dos puntos más, dos puntos menos, estamos ahí en un empate técnico. Con una gran oportunidad, que es que el 20% de la gente que todavía no decidió el voto. pero lo menos no decidió a saber de quién va a votar. Pero sabe el 70% de ellos, o sea, 14 puntos del electoral sabe que no va a votar a Kirchner. Si nosotros logramos este, entusiasmar ese electoral, estamos para ganar la elección. ¿Qué tenemos en contra? La trampa que va a ser el oficialismo, el aparato, el peso de la mala política. Bueno, ahí se va a dirimir, pero la elección se dirime palmo a palmo entre Unión Pro y Israelismo. Por eso nuestro pedido a la Quiso que los de que entender que se Y si todas las fuerzas políticas están obligadas a llevar a sus fiscales, si no con las autoridades de mesa alcanzaría. Mi, mi experiencia en el 2005 y en el 2007 es que el favor existe, boletas nuestras que desaparecían, urnas que abríamos, si la boleta adentro, esto nos pasó acá en julio, abríamos las urnas para comenzar el comicio y el proyecto de las boletas nuestras no estaba. y después durante el día nos robaban las boletas, este, hay que estar al final del día en el escrutinio definitivo. A ver, hay un aparato oficial del kirchnerismo y de sectores radicales que está muy afilado para cometer no fraude. Y nosotros vamos a tener que tener un fiscal en cada mesa y por eso sí. funciona eso con el proyecto que venimos proponiendo nosotros y que propuso Felipe Solano la boleta única entonces no desaparece ninguna boleta se agarra esta boleta cada una marca lo que quiere votar y adentro Pero una el... ¿Por qué no hay más lo único que no electrónico también lo que pasa es que el doctor electrónico tiene un problema que es que Tiene que adherir el gobierno nacional. La, la ley provincial, o sea, de, de legisladores provinciales hasta concejales podríamos elegir ya hoy con voto electrónico, pero la provincia y durante la gobernación de Sola adhirió y, y aprobó todas estas leyes. Pero el gobierno nacional no, y entonces, bueno, esperemos tener mayoría para poder también aprobar el voto electrónico, es nuestro sueño. de grande nivel van tiene, llevando como candidato el primer término no hace falta que lo repita tres listas diferentes de dos un que no respecto a la competencia fue necesario llegar a ese punto en el 2007. y estábamos madurando todo ese, ese acuerdo mirando septiembre-octubre y de golpe aquí se le ocurrió que todo el país tenía que votar en junio y acá estamos, cachamos hubo que hacer otro entonces fue aprobado en el Congreso y lo del Senado a probar sí pero no con nuestro apoyo de hecho nosotros no lo apoyamos eh, lo apoyó la mayoría kirchnerista que tiene números todavía aprovechando los últimos tiros de, de la mayoría que tiene que tiene si hubiéramos tenido tiempo nuestro objetivo del PRO era plantear una lista única en cada distrito bueno, parece que hay que buscar el consenso un acuerdo. en general en toda la provincia lo logramos, en más de 120 distritos 114 distritos de la provincia estamos con lista única en 30 y pico de distritos no lo hemos logrado Eh, candidatos en cada lugar todos los espacios, todos los que concluyen en el espacio político están, están dentro, además eso enriquece, pero bueno, seguramente lo vamos a lograr de cara al 2011. ¿Hay de que se curar el mismo proyecto a lo que quiere que los voten en el Congreso? Sí, claramente, yo creo que ahí el, la responsabilidad de la oposición este, y, y la presión de la gente van a ser centrales, me parece que el Kirchner... que va para la mayoría legislativa va a intentar en los próximos meses aprobar todo hasta el presupuesto Que de golpe se en junio, ¿por qué? porque sí, eh, pero sí, claramente hay que consolidar el sistema de partidos políticos. porque esto le va a dar más transparencia y más representatividad de cara a la gente? Y no forma de frenar que una ley se cambia con otra ley, entonces cualquier mayoría automática tendría modificando la ley de juego de otra manera. Bueno, hay, hay espacios políticos que este, Aún casi en el límite de la mayoría se han, se han mostrado un poco más respetuosos de, de las leyes, eh, porque, insisto, lo que me parece es que el kirchnerismo no respeta las leyes, tenga un número. El día que no tenga número para leyes intentará gobernar con decreto.